Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si v i n i e r a sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o v i n i e r a sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado,